saludos desde la sintonía de Berriozal y Ratia... ...saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM... ...como cada jueves, como cada semana... ...también saludamos a toda la gente que nos sintoniza a través de Internet... ...lo hace a través de la página de busquipraza.net... ...clicando en el logotipo de la radio... ...estamos a jueves en 16 de abril del 2015... ...son cuatro los minutos que pasan del punto de las 6 de la tarde...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 Ya sabes que también Euskal Música tiene un Facebook donde pues eh, te puedes encontrar las noticias dedicadas a la música local, la agenda de conciertos y los videoclips de los grupos de Euskal Herria. Y por supuesto, cada semana en cuanto concluye el programa Euskal Música, lo colgamos para que lo puedas disfrutar, para que lo puedas saborear a cualquier hora del día cuando a ti más te guste. Recuerda facebook.com barra Euskal Música, Berriozar y Ratias. Hoy tenemos en visita eso de las 7 menos 10, 7 menos 5. Se pasarán por aquí, por los estudios de Berriozal y Rocia, por Euskal Música, la formación Anay Arrebaka. Banda que acaba de publicar lo que es su segundo trabajo discográfico, un álbum en el cual te puedes encontrar nueve temas dedicados íntegramente a la electrónica, a la música de baile, al funky... Bueno, a lo que sabe hacer Anay Arregabac desde que comenzó su andadura musical allá por el año 2012 cuando editaron su primer trabajo discográfico después de editar una maqueta de cinco temas. Todo esto nos contarán varios de los componentes de la formación, que lo he dicho, a eso de la 7 menos 10, 7 menos 5, se pasará por aquí por Euskal Música, por Berriozar y Ratia para presentárnosla. Y antes de ello pues eh, tenemos bastante música eh para ofrecerte Por ejemplo tenemos a Flitter, tenemos a una banda de senegaleses de Euskal Herria Se hace llamar Batú que acaban de publicar su primera maqueta que se hace llamar Bay O por ejemplo también escucharemos el segundo larga duración de la formación de Iruña Espíritu de Contradicción Todo ello durante estos próximos 90 minutos Aquí en la 1.00.8 de la FM En Berriozano y Ratia Y en internet en Euskiplaza.net Así que si te parece arrancamos Y lo vamos a hacer con la formación Esquean Cristó Una banda que proviene del Valle de Arratia Y sus componentes se juntaron en 2012 Después de dar a su anterior Proyecto Esquean Hay que comentar que la banda la forman Imanol Arresia La Batería Que estuvo antes en Cocoteco, Nagi Factory Y Esquean, on Ontalvi guitarrista que estuvo en Psychotaco, Invierno Ruso y The y también tenemos al bajista Pello que pasó por Saustu y Material Gris. Toca el saxofón barítono en la banda de música de Areacha actualmente. A la otra guitarra tenemos a Alex Arillo que estuvo en Cocoteco y Nayi Factory. Que, también comentar que Peyo Artame es el cantante y que fue trompeta en la banda de música de Arte Atza y estuvo en Cocoteco, Nelly Factory y Esquean. Esquean Cristó editó su primera maqueta en 2013 y en noviembre ganaron Esquean el concurso Bandel Leia. Al ganar ese concurso, fruto de haber ganado el concurso Bandel Leia del 2013, editan este primer trabajo discográfico titulado Azote Caldús, un álbum en el cual tiene colaboraciones las del músico y cantante Nico Echard, que colabora con su voz en la canción Negar que está basada en los textos del libro du Y también hay que comentar que hay, que los dibujos y diseños son de John Arteche Vamos a escuchar, si te parecen, dos de los temas incluidos en este álbum, el tema titulado Madarica ciudad y el tema titulado Negar, el tema con la colaboración como te comentaba a la voz del señor Nico Echard y luego también te vamos a comentar la agenda de conciertos porque tienen varios conciertos tanto en abril, en mayo como en junio, pero lo dicho, vamos a Comenzar el programa de hoy De Euskal Música Lo vamos a hacer Con el primer larga duración De Skihan Cristó Y lo vamos a hacer Con los temas Madre y Casioa Y Negar Incluidos dentro de su álbum Asote Caldús Música Valria e rezzaigu pasamor Di zalaitek demonio, Di zalaitek Di zalit Tous les ha Big big pazik van yoketo Di gusteto Viviste di galdenero Ez dirtete que es el primer trabajo discográfico para esta formación, para el Esqueam Cristo El álbum editado bajo el sello discográfico Vaga Viga, y ahí están dos de los temas incluidos en este álbum titulado Azote Caldús los temas Mávar y Casio puesto que estamos escuchando el sexto corte del álbum Negar hoy la colaboración de Nico Echarta El 24 de abril estaban en Marquina, el 2 de mayo en Amurrio, el 22 de mayo en las fiestas de Vergara, el 29 de mayo en Oñati y el 6 de junio en las fiestas de Igorre. Son los próximos conciertos para ver en directo a esta banda, para ver en directo a Esquiel Cristo presentando este su primer larga duración a Sote Caldús. Hemos comenzado con buen rock and roll, el programa de hoy de Euskal Música, la sintonía de Berliozán y Roquia, en la sintonía del 100.8 de la FM y en internet en egusquiplaza.net. ¿Y qué te parece si nos vamos si nos venimos para Nafarroa? Más concretamente nos venimos para la localidad de Estella Lizarra. Desde ahí proviene esta banda Flitter que después de 10 años, en 2013, regresa a la formación de Lizarra Flitter con su nuevo trabajo discográfico. Después de recordar discos como Ciudadano Masoquista y Rastafari Mamau, regresan con este nuevo álbum titulado Rabioso. La banda ha regrabado dos de sus antiguas canciones, Aceite Tóxico y más volumen, para ingresar incluirlas en este nuevo trabajo discográfico. El disco se grabó en tres estudios diferentes. Maria House Studios, donde se grabaron bajos y guitarras, CM78 Studios para las baterías e Iman Studios, donde se grabaron las voces y se llevaron a cabo las mezclas. La grabación, producción y mezclas ha corrido todo a cargo de Frank Ramírez. Lo dicho, después de 10 años, en 2013, regresan Flitter con su álbum Rabiosos y con temas como... Los que vamos a escuchar el sexto corte del álbum La mala educación y el lo bueno corte Corre. ...que te puedes encontrar... en este nuevo larga duración con el sello maldito récords y con la fuerza y la caña que como siempre, siempre, siempre les ha salido y la caña y la fuerza que bien saben hacer. La mala educación y corre, son de los temas incluidos en este nuevo trabajo discográfico para Blitzer. Y de Flitter que nos vamos hasta Puente la Reina, hasta Garés, porque desde ahí nos viene la banda Accord, banda compuesta por Iñaki a la batería, por Aaron al bajo, por Íñigo a la guitarra y por Olaya y Sayoa a las voces. El pasado viernes estuvieron presentando este primer larga duración, puesta en larga en el terminal de Iruña una hora, pero que se nos hizo... Corta, corta, corta. Intenso el concierto que dieron a Cort para presentar este primer larga duración. Esperemos disfrutarlo en más sitios de Nafarroa, en más sitios de Euskal Herria, para poder disfrutar esta buena música, esta buena caña y esta buena energía que nos traen estos chicos jóvenes. El álbum editado... Y producido por ellos mismos Autoeditado Y en él te puedes encontrar temas como Natura de Engarrasia Y Buru Aoste Por cierto, también estuvieron por aquí Por Euskal Música Por Berriozar y Ratia Para presentarnos este primer larga duración Nos dejaron su disco Nos dejan su buena música Y nos dejaron una auténtica velada En el bar Terminal de Iruña Ahora disfrutamos de su música Lo dicho Con dos de los temas Incluidos en este primer larga duración Desde Puente la Reina Desde gales a Cor con natura de engarrasia y buru a usted <música> Puedes encontrar en este primer trabajo discográfico para esta formación. Desde Gares Puente, la reina Rosigana Corto, como puedes comprobar con su calle y su fuerza y su energía, en este primer larga duración. 11 temas incluyen en este trabajo, como por ejemplo, los temas Natural en Garrasia, puesto que estamos escuchando el quinto corte del álbum, Urú a usted! También te puedes encontrar una versión, es así, más cañera, más contundente del tema de Al Ays, Eta Maider, Ametxel Bat. Esperemos que tengan todo el éxito posible y que después de arrancar en el terminal de Iruña consigan, por supuesto, más bolos. Porque son un grupo que seguramente van a dar mucho de que hablar durante estos próximos meses. Y de acuerdo, nos somos con una banda de senegaleses en su mayoría. Aman la música y disfrutan tocando en fiestas. Y conciertos, en esta maqueta No encontrarás un buen sonido Pero el espíritu y el esfuerzo con el que Lo han grabado, sin apenas medios Ponen en valor esta demo Lo han grabado con una gran dosis de ilusión Y ganas, solo el tiempo dirá Si Batú tienen futuro como grupo Nosotros lo que vamos a hacer Es que puedas disfrutar Que puedas saborear dos de los temas Incluidos en esta demo Titulada Bye, los temas Onguietorri e, y el tema Eguiada, son novedad esta semana manan euskal musica es lo nuevo de esta banda de senegaleses ¡Batú! queso da noy buna esta sana Tony che ninbearba e casi e ninbearba gri batterà tuate muo passara per i batterà tuate muo passara haklinbeato su eu renenza gri batterà baten wasara Encontrar seis temas Entre ellos Ongi e Torri esto que estamos escuchando Egiata El álbum San Cine Mara Bye Somos Y esperemos Que te lo den todo la música de Euskal Herria Ya sabes que estamos Para ti compartiendo Cada jueves, cada fin de semana 90 minutos Con todo lo relacionado a la música local A la música que se realiza en Euskal Herria Batú, banda compuesta por Bou a las voces Por el Ati a los teclados Por Matías a la batería Por Mustafa al bajo Por Oyer a las percusiones Por Pab a las percusiones Y por Achille a los teclados Siete personas componen esta banda Batú, novedad esta semana En Euskal Música Con la demo Bye nga kon da muy La música que, por supuesto, continúa en Berriozar y Ratia en el programa Euskal Música, en este espacio dedicado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria cada jueves de 6 a 7 y media en directo, cada fin de semana nuevamente contigo, la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde, pero eso sí, en repetición. Y también nos puedes seguir, nos puedes escuchar a través del Facebook, ya sabes que en cuanto acabe este programa, te lo colgamos en facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia. Nos venimos para Iruña y nos vamos con 33 latigazos por minuto. Es el título del segundo trabajo de Espíritu de Contradicción. Nueve cortes cargados de rock, grabados en riguroso directo y engranados en la maquinaria de los estudios Averín a los mandos de Iñaki Llanera. La pugna entre fantasía y realidad, el compromiso por el cambio, la rabia, son que se hilvanan en forma de texto a lo largo de cada uno de los temas que componen este segundo trabajo discográfico. Con cambios en la formación Pero ahí está, el segundo trabajo de Espíritu de Contradicción 33 latigazos por minuto Y los temas, el orgullo la piel Y sombras del ayer Música Ahí está sonando la banda de Iruña Espíritu de Contradicción con este su segundo trabajo discográfico. Si ya, 33 lacigazos por minuto dar, y con temas rockeros como El Orgullo la en la Piel puesto que estamos escuchando el tema Sobras del Ayer. Que mar, ha sonado Neuska, que Música hasta ahora. El primer trabajo discográfico de Eskean Cristóbal. El regreso de Flitter después de 10 años en el 2013, editaban Rabioso. El álbum debut de la formación de Puente de Calais que ya estuvieron por aquí por Educa Música, por Berriozar y Retia para presentar el disco a corta. Solo son Y novedad esta semana, un grupo de senegaleses que acaban de editar una demo llamada Vice de Dios Batú. Y ahora, desde Iruña, espíritu de contradicción, con este segundo larga duración, 33 latigazos por minuto. Y vuelvo a perder. Y ya nos por aquí, por los estudios de Barriozario y Ratia, por el programa Euskal Música, aparte de la formación Anay Arrebak, para presentarnos su segundo trabajo discográfico, para hablarnos de su trayectoria musical, para hablarnos, por supuesto, de su disco anterior y de su primera maqueta, y para hablarnos de los conciertos, como yo, durante estos próximos minutos. Pero antes de hablar con ellos, vamos a escuchar el sencillo Sorte, Ona o Padisut, ellos Anay Arrebak. Después de escucharlo, estamos con ellos aquí en Berriozar y Gratia, en Euskal Música, para que nos los presenten. Y lo he dicho, para que nos hablen un poquito más de esta banda, Anay Arrebak. Música Alboan testigu Zorte hona Badizut, mantentzaitez Algu, naiz eta horratzen Artean ez natu Zorte hona Badizut, mantentzaitez Algu, naiz eta horratzen Artean ez natu Zorte hona temas incluidos dentro de lo que es este nuevo trabajo discográfico de Anay Arrebak. Es uno de los temas más escuchados de la banda, ya que es el tema que adelantaron en su día como single para presentar este nuevo larga duración. Tenemos con nosotros en los estudios de Berriozar y Ratia, en el programa Musical Música, A dos de los componentes de la banda, Marga y Machet. Machet y Marga, Racha León. Eh, para comenzar, pues acabáis de editar lo que es este segundo trabajo, pero antes de llegar hasta este disco, eh, contarnos un poquito los inicios de Ana y Arreba, cuándo se forma, cómo decidís formar esta banda. Bueno, pues se formó porque bueno teníamos muchas ganas de trabajar junta eh, juntos, teníamos otros otros proyectos, pero siempre habíamos hablado de, de intentar hacer algo... Algo juntos, ¿no? Y una de las personas que más nos animó a hacer esto era nuestra propia madre, ¿no? Que uh -huh. siempre decía, es que parece que tenéis que hacer todo separados, ¿por qué no hacéis un proyecto juntos? Y yo creo que, bueno, pues naturalmente ya después de, de aparcar un poquito los otros proyectos, llegó como el momento de, de retomar un, un proyecto en conjunto. en conjunto uh -huh. Y bueno, pues hace cinco años empezamos con Anaya Rebac y sacamos un EP... Y luego sacamos el disco, el primer disco, y aquí tenemos pues el segundo, cinco años más tarde. Eh, los componentes venís de otras formaciones. Ya lleváis, eh, digámoslo así, un largo bagaje en la escena eh, musical. Contarnos un poquito. Pues sí, hemos estado tocando en, en anteriores bandas, en anterior, anteriores proyectos. Yo creo que venimos quizás de hacer unos estilos más cañeros que este... Y no sé, a la hora de, de plantearnos el hacer este grupo, pues teníamos muy claro que queríamos hacer algo muy divertido y muy bailable. Eh, metiéndose ya en Anei Arreba, que venís de otros estilos diferentes a la hora de hacer música. House Lowly, eh, Neis Rosa, eh, esta propuesta es mucho más bailable. Eh, ¿Cómo surge este cambio y si os ha costado trabajo pues eh, este cambio para darle otro toque completamente distinto a lo que bueno anteriormente veníais haciendo? Bueno, ha sido un proceso, yo creo que poco a poco, ¿no? Al principio, los primeros el primer trabajo era, digamos, más punk, más rockero, con toques bailables. Eh, el primer trabajo era... También tenía toques rockeros, pero ya tenía un deje así bastante discotequero. Quizás, digamos, un poco más de, de transición. Y este yo creo que ya nos hemos quitado un poco la armadura, esa... Pues que teníamos ¿no? De, la dura armadura del rocker del metal o si sea, sí. <risa> sí, nos como quitamos die sí, <risa> el medieval si sí, nos quitamos un, un poco eso y hemos hecho un disco muy muy fresquito sí muy fresco hemos bajado un poco la velocidad también para que fuese más liviano es diferente más sí. bailable mm. también mm. Mm. Eh, música electrónica con toques de funky, percusión, influencias musicales tenéis. Claro, mogollón, <risa> sí. pero una cosa loca, ¿eh? que como nos pongamos sí, no, no paramos. <risa> sí, bueno, nos gusta siempre nos ha gustado muchísimo pues la música disco de los años 70, de los 80, Michael Jackson y compañía, David Bowie, uh -huh. eh, cindy Lauper, Madonna, uh -huh. y luego también nos gusta muchísimo que a la hora de hacer el grupo también nos han marcado bastante... Todos los grupos que salieron en la escena neoyorquina de, de disco punk, de Rapture, LCD Sum System, Chic Chic, chic. Ariel Pink es. Graffiti... Eh, cinco años lleva la banda, una carta de presentación y don, y dos discos. Eh, contarnos un poco esa carta de presentación y el primer trabajo que habéis editado. Un poquito la aceptación ante el público que han tenido esos dos discos. Sí, bueno, de el primer trabajo, digamos, fue un EP que sacamos de cinco temas y luego son... el Este sería el segundo disco. Eh, bueno, en un principio, sobre todo en los conciertos, eh, eran eh, unos conciertos, la verdad, uf, bastante duros al principio, porque, porque a la gente parece ser, pues bueno, no estaba muy acostumbrada a ver este tipo de grupos, y bueno... La Siempre verdad es que hemos, ha sido hemos... un camino un poco sí. difícil sí. porque la gente no, no sabía muy bien dónde ubicarnos, ¿no? Date cuenta que además nosotros veníamos como como de una rama más rockera y más punky, más hardcoreta, entonces era eh, hubo ahí un cambio como un poco extraño, ¿no? En el primer EP, por ejemplo, no notábamos tanto eso, pero en el primer disco eh, era como no Sois punkis, pero, pero también sois disco. Entonces, es muy extraño, ¿no? Eso uh -huh. para la gente. Es como, ¿cómo puede ser punk puede ser disco a la vez? Es como, ¿cómo puede ser rockero y puede ser disco a la vez, no? Uh -huh. Entonces, yo creo que ha sido... Naturalmente, hemos intentado como ir ya más por el ra la rama de di disco, ¿sí? Hemos intentado eh, como sujetar, ¿no? Intentar experimentar este estilo que no habíamos utilizado antes no que no habíamos indagado antes entonces yo creo que el público ha tenido pues la misma el mismo proceso que hemos tenido nosotros ¿no? en ha habido hubo momentos por ejemplo en el primer disco nos pasaba mucho que, que la gente iba a ver los conciertos y no sabía muy bien dónde ubicarse y como no sabía muy bien dónde ubicarse tampoco sabía si le gustaba o no entonces era muy curioso pero era genial también porque empezábamos los conciertos siempre como en un menos 100 y luego acabábamos como en un 1000 ¿no? en una fiesta, uh -huh. empezaba como por debajo de un funeral y luego eh, la, la gente empezaba a comprender un poquito y se animaba, ahora con el segundo disco llevamos ya creo que 4 conciertos y en estos 4 conciertos que llevamos eh, estamos notando que hay bastante diferencia, no vale, parece ser que la gente ya sabe a, a, a, ¿A lo que va, va. Eh? Es. Uh -huh. entonces para nosotros también es un alivio porque no tenemos uh -huh. que levantar a un muerto o <risa> ¿Y vosotros en, qué, en en lo que os quedaríais? ¿En los proyectos anteriores o en este proyecto? No, en el ahora, ¿no? En el ahora. Aunque en todos. Bueno, no sé. Es como decir, a ver, ya, cuál, cuál es tu hijo favorito. Claro, ¿no? por eso te <risa> dije. Yo, yo digo en el ahora porque luego no sabemos lo que vamos a hacer. Quiero decir que, ¿quién sabe? A lo mejor volvemos al punk o volvemos al hardcore. No, hard yo, creo que el, yo creo que lo bueno y lo que nos gusta es... Eh, un poco, no sé, poner tu cabeza en otras cosas que no has hecho y aprender ¿no? y, y hacer cosas diferentes, ¿no? Al final yo creo que es lo que nos motiva eh, Durante estos años habéis ganado varios concursos, entre ellos el Euskal Herria Suseneán Sí, uh -huh. eh. ese fue una pasada, sí Además tuvimos la oportunidad de, de tocar allí en... en... En ese pedazo de festival y, y fue una maravilla, fue una, gra, una grata sorpresa para nosotros porque al fin y al cabo era como, acabábamos como de empezar casi casi uh -huh. y fue un lanzamiento bastante importante. Eh, vamos a hablar ya de este nuevo trabajo, eh, un poquito cómo fue el proceso de grabación, cuánto tiempo estuvisteis en el estudio de grabación. Este estilo de música pues es diferente a la hora de grabar el disco, lo hacéis igual que si... ¿Sería otro estilo como el rock o el pop? Bueno, hemos estado aproximadamente un año, año y dos meses o así entre hacer las canciones y grabar el disco. Eh, y bueno, respecto a lo de compararlo con otras cosas, pues pues te diré que ya desde el, desde el momento de composición que es bastante diferente a otras cosas que hemos solido hacer anteriormente porque es un grupo que a pesar de que, de que tengamos mucho groove porque somos como al final somos como un grupo de funk no tenemos bajista es un poco un poco extraño no tenemos bajista no entonces todas las canciones las hacemos con, con ordenador y luego en nuestro en nuestro pequeño estudio vamos Como si estaríamos ahí en un laboratorio Modelando, vamos ¿no? vamos poco a poco haciendo las las canciones, no es como siempre, ¿no? Como se, como hemos hecho anteriormente con, con los otros grupos que hemos estado pues de meterte en el local de ensayo sacar las canciones, luego grabarnos un proceso o sea, diferente. O sea que por lo que veo es bastante más duro. Es, es diferente. diferente. Yo creo que yo creo sí. que sí, yo creo que es diferente, es diferente. Eh utilizamos Mucho el ordenador, mucho las máquinas, pero sí que es verdad quizás en este disco que hemos echado en falta quizás más más el rollo de juntarnos más. Eh, ¿Alguna colaboración habéis tenido en el disco? ¿Lo habéis hecho todos vosotros? Hemos tenido sobre todo la ayuda de de Jorge, que era compañero mío en House y Lowly, eh, que nos ha metido... Eh, En casi todo el disco hay detalles de, de, del piano, de sintetizadores, porque es un, es un monstruo tocando. Eh, hablando un poquito de las letras de las canciones, aunque prácticamente os paséis en los ritmos, eh, ¿qué queréis expresar en estos nuevos temas? Bueno, yo creo que se quiere expresar un poco... Yo creo que todos pasan como por unos procesos muy bonitos, ¿no? Yo creo que, en general, el disco es como una especie de como nave ¿no? de que nos lleva hacia algún sitio que todavía desconocemos, ¿no? Es uh -huh. como una gran aventura el disco, ¿no? Hay, hay, hay temas de todo, hay despedidas. La primera que has puesto, por ejemplo, eh, Sorteo no Padisud, se trata como de, de un amor que ha terminado, pero que no tiene por qué terminar como en tragedia, ¿no? Sino que es un, un adiós, nos veremos, hasta luego, un hasta luego, no una bonita despedida, ¿no? Uh -huh. Eh, luego por ejemplo está como por ejemplo es estúter orinai este tema a mí me recuerda mucho a cuando por ejemplo eh, te ves como envuelto en una situación en la que no quieres hacer algo pero todo tu ser te, te, te dice que tienes que hacerlo ¿no? y ese, eso que no es moral ¿no? eso que no es racional eso que te empuja a hacer cosas ¿no? uh -huh. y por ejemplo yo creo que eres estúter orinai habla, habla de estas situaciones ¿no? como por ejemplo con, con los amores ¿no? de la noche <risa> eh, antes de meternos, si os parece, con los conciertos, los directos eh, Vamos a escuchar un tema eh, ¿Cuál os gustaría que la gente escuchase? ¿Cuál es, digamos, el tema de referencia? Después, por supuesto, del sorteo nao para Bissud Que ha sonado mucho, mucho La verdad que cada una tiene su, su, historia, su, historia, ¿no? su historia Sí, ¿no? cada un uno tiene como su micromundo, ¿no? Bueno, pues quizás por, por, por aquello de que tampoco solemos mencionarla mucho pero al final es como digamos el, la canción más rockera del disco, que sería el último el último corte uh -huh. y que yo creo que al final que aunque seamos quizás menos rockeros en este disco define perfectamente lo que somos. Seguimos con la entrevista que estamos manteniendo a la formación Anaya Reba, que en Berriozari Retia, en el programa Euskal Música, en este jueves, con Marga y Machet, y lo dicho, vamos a hablar un poquito de los eh, directos, de los conciertos. Eh, ¿Qué repertorio tenéis para presentar el disco? ¿Lo estáis incluyendo todo? ¿Vais a meter eh, temas de discos anteriores? Sí, metemos también temas de discos anteriores y, bueno, por supuesto, todos los temas del disco nuevo, ¿no? Eh, ya habéis comenzado la gira, habéis estado en Donosti, en Gasteiz, Arrasate... Eh, ¿Qué tal la aceptación ante el público habéis tenido? ¿Y qué tal los habéis visto en estos primeros conciertos? Pues muy bien, la verdad es que ha sido genial porque ha venido cantidad de gente a vernos y, y ha sido una verdadera sorpresa, ¿no? Uh -huh. Sí, porque sí, ha sido, la verdad, ha sido sor sorprendente la cantidad de gente que ha venido a vernos y la verdad es que estamos muy agradecidos. Eh, mañana viernes actuáis aquí en Iruña, en el subsuelo. Eh, ¿Qué nos vamos a poder encontrar de Ney Arribac? Pues bueno, yo creo que el que quiera pasárselo bien y ver un buen concierto... Eh... Sí, sí tiene que estar el viernes sí yo creo que sí yo creo que es un buen momento para olvidarse un poco de, de todos los problemas de ir a bailar es una sala de fiestas casi ¿no? os iba a decir que el baile está asegurado ¿no? exacto Reba, eso sí, es sí. de tomarte un cóctel si quieres y de ligar también que ya hora hombre eh, aparte del concierto de mañana viernes 17 de abril ¿te haréis más fechas ya? pues tenemos el día 30 en eh, Tolosa en Bomberenea y luego el día 15 estaremos en fiestas de Erandio Uh -huh. Y luego, bueno, tenemos cosas por ahí Pero bueno, que todavía están sin confirmar uh -huh. eh, Habéis editado un videoclip Del tema Sorte, Ona o Padisut Que está por YouTube eh, Contarnos un poquito cómo fue el proceso de grabación eh, Dónde fue grabado bueno, Pues lo grabamos en Durango eh, En Legutiano En el lago de Legutiano Y en esos dos sitios Me parece, sí sí En Legutiano uh -huh. y en Durango Los estu estuvimos grabando Y bueno, fue... Un poco locura, la verdad que grabar videoclips es algo que hay que hacer, pero... Pero hay que decirle a otro que les encargue de todo. ¿no? La experiencia que tenemos es un poco... es bastante duro Estresante, grabar un vídeo. Sí. Es el tercer vídeo que, que que hacemos, que en este, bueno, yo fui en plan rollo producción, bueno, pues si hacía falta algo y esto, pero los anteriores... Eh, el primero lo grabamos en, puh, ¿En, un no sé, en un centro comercial, que nos fuimos a casa a dormir, no sé a qué hora, y el segundo también, <ríe> sí. un infierno, ah, repetir, repetir, repetir, repetir. Y este ha sido, pues, pues más de, mucho de localizaciones, uh -huh. de íbamos a un sitio, grabamos 10 minutos, ahora hay que, mucho de movimiento, de minutos, ¿no? ¿no? Sí. Pero, bueno, al final merece la pena, ¿no? Porque... Porque el resultado está ahí y los tres videoclips que tenemos, la verdad que... Son curiosos, son sí, bonitos. Sí, son bonitos. Eh, hablando de este tema, eh, Sorte, Ona o Paddy Sud, eh, editasteis un mini CD, eh, además del tema original, con dos versiones uh -huh. de ese tema. Eh, contarnos un poquito, porque hay colaboraciones en esas dos versiones, claro. Sí, la, la, idea, la idea fue que... Bueno, la historia fue que se nos se nos alargó más de lo que de los que, de lo que queríamos el, el disco, lo queríamos sacar para la feria de Durango. Y bueno, tuvimos un, unos problemillas con las guitarras y bueno, lo pospusimos, dijimos, bueno, vamos a sacarlo para el año que viene. Y bueno, teníamos esta canción que estaba bien, que la que nos gustaba mucho, que ya estaba prácticamente acabada y dijimos, bueno, pues vamos a sacar un adelanto, un adelanto Pues un single como se ha, como se ha hecho siempre, ¿no? Que es igual quizás un formato que, que se ha perdido así un poco y es la primera vez que hemos utilizado y bueno, eh, bastante bien. Y bueno, luego era un poco adornarle o darle color con, con, los con los remixes, ¿no? Y está guay porque, bueno, porque es darle... Es otra cosa que no habíamos hecho, que es que darle darle tu canción a... A otras, a otras personas artistas, ¿no? y que y, y le dan otra visión ¿no? a, la, a la canción ¿no? y Ahí uh -huh. está el de Bad Line, no me parece que está por ahí Sí, Iñaki Bengoa, de es Bad Feline y eso, Gose eso, nos eso. hizo un remix Y luego los, los chicos de Deskode uh -huh. nos hicieron el otro Y la verdad que muy, muy contentos uh -huh. eh, De los nueve temas que conforman este nuevo trabajo discográfico ¿Cuál creéis que es el que menos bailable y el más bailable? <risa> Uf. Pues hombre, igual el menos bailable es Orteo Noo Padisud, ¿no? Quizá, ¿no? No lo sé, yo, yo creo que es bailable también Sí, es que todos son bailables Creo, un creo poco que, que son bastante... Que digamos que bajéis, disco, ¿no? digamos Bueno, la menos bien. bailable quizás sea la, la que hemos escuchado mm. igual la, la, de Ana la, la, remera, rock, la más rockera quizás sí. Pero yo creo que son todas bastante bailables Cada una en su vertiente, uh -huh. pero... ¿De qué forma se puede conseguir el disco de Anaya Rebac? Pues se puede conseguir En las tiendas de música Y se puede conseguir también por internet ¿Y cómo se puede seguir a Anaya Rebac? ¿En las redes sociales? Pues en nuestra página web O en Facebook también Y en Twitter también ¿Y los demás componentes de Anaya Rebac son? Iñigo Echarri Y under y, under. Leaders, ¿no? y para ir eh, terminando Algo que me haya dejado ¿Qué queréis decir? Pues que estáis todos invitados A venir este viernes A las 11 de la noche Estaremos en la sala subsuelo Venid a disfrutar A, a enamoraros a hacer lo que os dé la gana sí. pero salir de vuestras casas y, y bueno, quién sabe lo que nos depara esta noche ¿no? ¿Eh? ¿Eh, ¿La entrada es gratuita o...? Uh -huh. Es gratuita sí. ¿Sí? Además es gratuita O sea, discoteca sí. gratis total, discoteca gratis. total. Discoteca gratis. Uh -huh. Pues Marga Machet, Machet Marga, Esquerricasco por haber venido Mi esker. Suerte, que Mi todo esker. vaya bien y a ver si nos vemos prontito con un tercer disco más bailable todavía <risa> Gracias Unas azules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 Escucha música en las redes sociales. encontrar en dentro de lo que es este nuevo trabajo discográfico para esta formación para Anai Arrebak recordarte que mañana viernes estarán en el subsuelo a partir de las 11 de la noche presentando este nuevo trabajo discográfico con entrada gratuita así que nada mañana discoteca como decíamos totalmente gratuita para poder disfrutar y saborear de este nuevo trabajo discográfico de este nuevo proyecto musical para estos cuatro componentes de Anay a Rebac Han estado en los sí, estudios de Berliozani y Ratia en el programa Euskal Música el 50% de la banda Marga y macheta Una banda que tiene un largo bagaje ya que han estado entre otros en Housy Lowly o Nice Rosa junto a Traeger Trevis también Dos años han transcurrido desde su anterior trabajo discográfico, ya llegan con mucho trabajo de composición y de arreglos, pieza, piezas casi inclasificables, puzzles de ambientes y tonalidades y la electrónica hecha con maquinitas de los 80 que está cada vez más presente en la propuesta de este cuarteto. De noviembre del 2014 Ya estábamos saboreando y disfrutando El sencillo adelanto Sorte, Ona o Padishud Y ahora ya en Euskal Música podemos disfrutar De los nueve temas que componen Este nuevo trabajo discográfico Entre ellos este Octavo corte del álbum Astintu Esasu ITIA SU con el día de hoy en la sintonía de 10.8 em perio y gracia y a través de internet hereegu y ya sabes que nos puedes escuchar en riguroso directo cada jueves entre las seis y las siete de la tarde nueva cita con la música local cada fin de semana sábado y domingo en la mismafrannja horaria de 6 a siete pero eso sí en repetición Y ya sabes que tenemos un Facebook, facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia para estar informado de todo lo que pasa en la música de Euskal Herria. Y nos vamos a ir con un álbum del recuerdo Nos vamos a ir unos años atrás Nos vamos a ir con la banda Dickers Con Iker Piedrafita y toda su gente Nos vamos a ir con el álbum titulado Dale Gas y nos vamos a despedir Con el tema titulado Apagón Dando un guiño a la música local Con un tema del recuerdo de los Dickers Os decimos adiós, será hasta dentro de 7 días Aquí en Berriozar y Ratia Nueva cita con Euskal Música Hasta la semana que viene, un saludo Agurrrr